Noventa y la radio que siempre eleges Te digo que sí, Remigia, ¿no escuchaste el programa anterior? Fue un desastre, realmente estos chicos de no tienen vergüenza. Mira, vergüenza ajena me da. Yo no sé cómo nadie hace nada para sacarlos del aire. Y sí, encima ese nombre, patas para arriba. Ay, Dios... No, sí, definitivamente. Yo te digo, eh, mira, yo me enteré por ahí que ese no era el nombre original del programa. Al principio se iba a llamar Patitas al Hombro. Y sí, el dueño de la radio le pidió que lo cambiaran. ¿Te imaginas? No, si sí, estos chicos no tienen perdón de Dios, eh, son unos degenerados. Vos no tenés un pariente en la política. Y pues no, no podés hablar para que lo saquen. Y sí, ah, está preso por corrupción Y bueno, te das cuenta, te das cuenta Los buenos van presos y estos atorrantes tienen un programa de radio Ay, Dios mío, bueno, te dejo, te dejo Porque estoy esperando el remis, sí, estoy en un remis ahora Sí, ya estamos llegando, ya estamos llegando sí. Ay, nena, ¿con quién hablas? ¿Con quién va a ser? Con la grandada de la remigia Me llama para echarme en cara que su hijo se casa el domingo Ay, qué lindo, ya era hora ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años? Y mirá, ese chico debe tener como 35 años Igual yo te digo, ¿eh? para mí que se casa Para guardar las apariencias ¿Guardar las apariencias? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Ay, Gladdy, yo no sé, ¿vos vivís en una nube de pedos? Bueno, no seas mala, vos sabés que yo no me doy cuenta de nada. Sí, ya sé, ya me doy cuenta. Mira, yo no quiero hablar porque, viste, en el barrio yo no soy chuma, ¿eh? Pero en el barrio sí comenta que una vez encontraron al hijo de la remigia a los besos limpios con el hijo del pescadero. ¿Del Rodriguito? Ay, no, si ese chico es un macho, trabaja en el equipo de fútbol del club. ¿Sí? ¿Qué hace? A ver, decime. Es asistente de vestuario, lleva las toallas y esas cosas a los jugadores. Eh, cuando se están bañando. ¡ojo! Tenés razón, la tenés razón. Un verdadero macho. Mira, igual la chica con la que se va a casar no es ninguna santa, eh es la hija de la María. Ella tiene 18 años y tiene más prontuario que la Moria Casán, ¿viste? Y bueno, mientras sean felices. Tenés razón, che, ya llegamos. Esa carre misero, ¿cuánto le debemos? Eh, 18 pesitos, señora. ¿Cuánto dijo? Dijo 18 pesitos, Elena. Gladys, ya sé. No soy sorda. Es una barbaridad. Es una estafa. Tome, tome, tome. Ay, Dios, no se puede creer lo sí, que... Elena, ¿estás segura de lo, de lo que vamos a hacer? Que sí estoy segura. Por supuesto que estoy segura. Después que nos vayamos de este lugar, el programa de estos degenerados desaparece de la grilla de la radio. Ya vas a ver. Ay, Elena... A mí estas cosas me dan miedo, yo, yo me quiero ir. Escuchame una cosa, Gladys, no seas tan cagona, che. No lo hacemos por nosotros, lo hacemos por el pueblo. Acordate de nuestro juramento. Que siempre lucharemos eh, en pos de la cultura, la moral y la buena costumbre, ¿no? ¿No? Exacto, y estos chicos con su programa Están atentando contra el buen gusto de... y la cultura Exacto, ¿no? mi querida amiga Y es nuestra obligación terminar de una vez con este programa Ya sé, Elena, pero si mejor nos vamos a casa y no tenemos... No... Sí, nos tejemos unas bufandas, dale Gladys, ¿eh? pero si serás cagona, che, será cagona Dale, golpea la puerta Bueno, que sea lo que Dios quiera Pasen, las estaba esperando Elena... A mí esto no, no, me, no me huele bien. Ni, no, ¿no estarás insinuando que yo me tiré un...? No, Elena, digo que sí, que... Sí, que no, ay, ay. Te poní nerviosa, no sé, tranquila. ¿Qué me querés decir? Que yo no, no, no era una buena idea haber venido a, una, a ver a una bruja. No seas tonta, dale, pasemos. También asiento. ¿Trajeron lo que les pedí? Sí, por supuesto, le trajimos. Efectos personales y los atorrantes esto. Acá tiene un sándwich de milanesa a medio comer de un calzoncillo de Emiliano, una petaca de licar de Diego... ¿Cómo, cómo hiciste para conseguir todo eso? Le pagué al operador de la radio, del de, del de la mañana, ¿no? El de la noche, ¿viste? Él me consiguió todo eso. ¿Y qué querés? Con dinero cualquiera se vende. A propósito, me debes cinco pesos. Muy bien. Ahora vamos a tomarnos de las manos y vamos a concentrarnos en transmitir toda nuestra energía. Elena, esta, esta no nos va a cagar, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto nos cobra? Callate, boluda. ¿Qué nos va a escuchar? Eh, más o menos 600 pesos. ¿Qué? Estás loca, yo me voy de acá No seas tonta, Gladys Ten en cuenta que con, con sus poderes Va a echar a estos pervertidos de la radio Shh, cállate la boca Espíritus de la noche, vengan a mí Ingresen a mi cuerpo Quiero sentirlos dentro mío Sí, entre, tómenme Recordar a, a la, la nena cuando se queda a dormir con el novio Shh, cállate la boca, chi. Escúcheme, señora bruja eh, Shh, ¿Esto va para largo? Silencio No oh. Estoy tratando de comunicarme con los espíritus. Espíritus de la noche, vengan a mí, denme respuestas. Pregúntale a los espíritus cómo hacemos para que lo dijeran. Digest... Los espíritus me dicen que solo hay una forma. Ay, no, Elena. Vámonos de acá, me da miedo. ¡Cállate, mierda, cállate! ¿Y cuál es esa forma, señor? Eh, espíritu de la noche. El espíritu me dice que debe rociar la radio con un líquido de lucifer. Elena, me cago, me cago. Pero no seas miedosa, che. Y dígame, señora bruja, ¿de dónde sacamos el líquido de Lucifer? Elena, me cago. Ay, pero nena, si no pasó nada, che. No le tenés miedo a tu marido, que es bastante feo. Y le vas a tener miedo a un espíritu de mierda, che. Perdón, eh, con respeto, ¿no? El líquido lo vendo yo, a solo 400 pesos. ¿Qué? Hey, bueno, si es necesario, ¿qué se le va a hacer? Lo compro. Espérenme aquí, iré a buscarlo. Elena... Me, me, me cago. Pero, Gladys, ya fue. Mirá que resultaste miedosa, ¿eh? No, tarada. No tengo miedo. ni Nada, nada. Te estoy diciendo que me estoy cagando. ¿Dónde hay un baño? Ay, Gladys, me habría dicho antes. Debe ser por esa puerta. Anda, dale. Antes que cometas una catástrofe. Aquí está el líquido de Lucifer. ¿Y su amiga? Se fue a cagar... Eh, eh, al baño. Ya viene. Bien. Eh, recuerde rociar este líquido en la puerta de la radio y estos señores dejarán de hacer el programa inmediatamente. Gracias, doña Bruja, gracias. Usted es lo que se dice, una verdadera profesional. ¿Dónde se habrá metido mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Acá estoy, Elena. Vámonos rápido que tape el baño. Ay, Dios, vamos a tomar el colectivo. Dale, ahí está, viene el colectivo. Dale, paralo, paralo, tarada. A tortuguita, por favor, dos, gracias. Ay, Dios. Ay, Dios, Elena, me agarró una sed terrible. En mi bolsa hay una botella de agua. Ay, Dios, esta máquina de mierda. Y encima yo con moneda de 5 centavos. ¿Botella de agua? ¿Dónde está esta gorda, la botella de agua? Acá está. Parece jugo de manzana. Y bueno, es lo mismo. Ay, Elena, perdoname, pero tomé todo el jugo de manzana. Es que tenía mucha sed. ¿Qué jugo de manzana? Si yo no tenía jugo de... Gladys... Glad Ay, me, me duele la panza, Elena, me duele la panza. Gladys, si serás pelotuda, serás pelotuda, así nunca vamos a poder luchar por la, la cultura, cultura y las, las buenas, buenas costumbres. costumbres.